en comunicación con la titular de Estrellas Amarillas de nuestra fundación preferida para pensar en la seguridad vial. Estamos en contacto con Silvia González, digo. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Este, somos la única, así que por eso somos las preferidas. <risa> bueno, sos la nuestra, la, la, la amiga de Estrellas Amarillas de esta casa, pero además... Este, El, el, en el territorio son, como, como quien dice, quienes llevan la voz cantante, la voz autorizada para hablar de seguridad vial, para hablar sí. además desde, desde el lado este, que más experiencia puede llegar a tener y, y un punto de vista bien humano, Silvia. Sí. ¿Qué pasó durante la, durante la pandemia? O sea, la pandemia continúa. ¿Pero qué ha pasado durante la cuarentena que estamos siguiendo bastante estrictamente argentinos y argentinas, Silvia? Bueno, lo que ha pasado, el, el otro día lo, lo comenté, eh, para nosotros ha sido sorprendente, yo creo que en 16 años es la primera vez que descanso, <risa> este, largos días y largo tiempo, eh, por suerte en nuestra provincia no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal en, en siniestros viales, ni tanto en, en, ni en rutas como en la ciudad, sí, incidentes, pero un poco como menores, y eh, bueno, y esto ha pasado en, en todo el país. Eh, esta, digamos, este correlato se tiene en todo el país desde que se decretó la, la, la pandemia. Es increíble eh, lo que se ha bajado la tasa de, de mortalidad y de hechos de tránsito en el país, eh, 90% en las rutas y, en las, y, en, las, y en, en, en las rutas provinciales y nacionales del territorio argentino, eh, y lo mismo ha pasado en casi gran parte de, la, de las ciudades. ¿no? Claro. Este, eh, lo que sí ha habido una variable eh, un tanto notable, que es el tema del de grupo de, de, digamos, de mayor riesgo, que siempre fueron las motos. Teníamos nosotros en la Argentina una tasa de, del 40% de las víctimas fatales eran motociclistas. Eh, bueno, en la actualidad lamentablemente de, son del 80% se duplicó el número de, de, de este sector de riesgo, que son los motociclistas, para que la gente entienda. Nosotros cuando hablamos de víctimas y de sectores de víctimas fatales hablamos de lo que son peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas. ¿No? Sí. Un poco como para que la gente entienda. Sí, sí, sí. Eh, en la Argentina durante muchos años el 45% casi siempre respondía a las motos Y después iba un, eh, una porción, diríamos, 25 o 30 automovilistas, 15 eh, peatones o 10 ciclistas. Bueno, esa, esa es la tasa que estamos hablando de mortandad. Ahora, bueno, se, se, se duplicó el tema de los motociclistas, pero ¿qué ha pasado y lo que es? Lo que, ¿A qué vamos y qué demostramos que esto ha sido increíble? Eh, nosotros tenemos casi 90% menos de muertes. Eh, estábamos hablando de 20 muertos por día en siniestros viales en la República Argentina. ¡600 20. por mes! Qué impresionante. ¡Qué impresionante! Entonces, esto del COVID no solamente ha salvado un montón de vidas, todas estas medidas que, que se han tomado o sea, eh, con esta enfermedad, sino también han salvo, ha salvado potenciales víctimas de siniestros viales. Este, y, y es increíble, ¿no? La verdad que sí, pero además es entendible que Como quedaron prácticamente, no vamos a decir solos, pero quedaron este, prácticamente el, el, un gran porcentaje de, de los que circulaban por la calle, Silvia, al principio, por lo menos de la cuarentena, durante los primeros este, tres o cuatro semanas, fueron básicamente los, los muchachos y las muchachas que sirven este, como servicio de cadetería en todas las ciudades de la Argentina. Entonces el sí. incremento en la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito eh, lo los reflejó inmediatamente, se duplicó prácticamente, ¿no? Silvia, sí, sí. Lo, lo que nos decías. Es... Mira, mirá, tengo ahí una de las últimas estadísticas, después si quieres te la mando, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Semana Santa, los tres días de semana, en realidad es un registro de jueves y viernes eh, santo. Eh, el año pasado, 2019, teníamos 46 muertos en esos dos días. Eh, a los 16 que tuvimos, estoy hablando a todo el territorio argentino, ¿eh? Claro. A los 16 que tuvimos eh, esta, este, este jueves este y viernes santo, eh, de este año, el 2020, de los 16, este, 15 eran motociclistas. Impresionante. O sea, para que te des una idea, ¿no? Eh, sí, los del año pasado, 2019, 46, 47 muertos. Eh, solamente, bueno, había la mitad eran motociclistas y, y la otra eran eh, automovilistas peatones, ciclistas pero bueno, la tasa también de, de mortalidad totalmente reducida 61% ¿Y? ¿a qué vamos nosotros con esto? y es lo que pedimos también, ¿no? que una vez, que creo que esta pandemia ha servido a mucha gente para muchas cosas ¿no? a nosotras un poco para descansar y, y pensar no porque la sí, primera sí. vez que nos en años de estar tranquilas. Pero además, Silvia, en este marco, perdóname que te interrumpa, en este marco todos y todas tenemos, teníamos la posibilidad de reflexionar este, y de pensar las cosas, sobre todo las cosas que tuvimos que dejar de hacer. Y por ejemplo, muchas personas habrán tenido la posibilidad de, de cuestionarse cómo se estaban manejando. Es una oportunidad para resetear por ahí. Este, y ahora sí te dejo que sigas para el lado que ibas. Sí, sí, es lo que, te, lo que estás hablando, es resetearnos, es resetearnos como humanidad, como personas. O sea, de repente viene una pandemia que nos puso un parate, que nos, nos, nos paró en seco, y creo que mucha gente... Eh, y ¿Nos paró en seco por qué? ¿por un, ¿Por un temor? ¿El temor a qué? A la muerte. Eh, a nosotros, para nosotros, en realidad, es algo que nosotros ya tenemos esa vacuna, nosotros ya, hemos estado, ya entramos inmunizadas con el tema de la muerte. Imagínate nosotros a la muerte no le tenemos miedo. Lo, que, lo peor que le puede pasar a cualquiera sí, sí, o sea, sí. a nosotros este se nos murió, lo que no se nos tenía que morir, que es un hijo ¿no? uno está preparado para un montón de cosas menos para la muerte de un hijo entonces creo que por primera vez hubo como un, como cuando nosotros siempre hablamos de esto, ¿no? que hablamos de la eh, que por qué pasa esto en la Argentina, por qué no podemos este, eh, tener una tasa más normal de mortalidad en siniestros viales? por qué no podemos, porque la gente no percibe el peligro Por la falta de percepción, de digamos, de, de del peligro, ¿me entendés? Claro. Eh, mucha gente te dice, no, porque es una cuestión de educación, porque es una cuestión de formación, porque es una cuestión... De... No, mentira, es la falta de percepción de riesgo. Es mentira, vos vas a una villa y vos vas a una zona, acá y en todos lados vos que vas a ver rejas, ¿me entendés? Porque porque todo el mundo tiene miedo de ser robado. ¿Eh? Ah, ahí todo el mundo tiene la percepción de ir la villa más marginal al lugar más caté donde vas a encontrar o rejas o, qué sé yo, algún sistema de, de monitoreo, ¿no? Si no claro. te gustan las rejas. Sí, sí, sí. ¿Pero sí. por qué? Porque vos percibís que podés ser atacado y podés ser eh, violentado, robado y todo lo demás. Lo que nadie percibe y que no se dan cuenta, que uno en este en este país tiene muchísimas más posibilidades de morir en la calle manejando un auto, una moto o saliendo a caminar que te roben y te peguen un tiro, ¿No? Sí, sí. Entonces creo que es eso, ¿no? O incluso es eh, enfrentando la, las cifras con las de las que aporta alguna enfermedad o alguna situación que tiene que ver con la salud, Silvia, este, la de los accidentes y de, de los siniestros viales. No solo los accidentes este, se lleva se lleva una una una mayor porción de personas de la de la vida todo el tiempo en la Argentina. Eh, es un marco, como decíamos, como coincidíamos, este, mirá, yo no sabía que, ibas a, que estabas pensando en, en mencionar eso del reseteo, pero es un marco por ahí ideal para, para volvernos a pensar y sobre todo para pensarnos en sociedad. Me gusta y me, y me aporta muchísimo lo que pone sobre la mesa, el hecho de que no percibimos el peligro al que nos enfrentamos cuando nos conducimos por por calles, por avenidas en la Argentina y que no es como muchas veces oímos o nosotros mismos, mismos decimos, este, no, es que la gente no sabe manejar, es que hay un grupo que nunca respeta las normas o es por, por esto o por aquello. La verdad es que me parece que aporta mucho esta, esta mirada. Y vos, se, ustedes siguen laburando, Silvia, de todas maneras, me imagino, redes sociales, comunicación, eh, recién nombraste a la Agencia Nacional de Seguridad Este, ¿qué pasó con, con esta observancia de lo que estaba ocurriendo con los accidentes que a pesar de haber disminuido en una cantidad impresionante, se, seguía llevando la vida de, se sigue llegando, llevando la vida de algunos jóvenes y jóvenes de la Argentina? ¿Qué, qué pasó alrededor de esto? ¿Hubo, eh, ¿Se pusieron manos a la obra o se quedaron pensando y estudiando la silvia? Nosotros nunca nos quedamos quietas. Eh, no, en realidad eh, en, estamos ante una también, como bien hablaste, dos cosas que quiero puntualizar. Primero, un pensamiento que está muy latente en todos los familiares de víctimas, que es ahora o nunca, de, estoy hablando de las víctimas de tránsito, ¿no? Eh, ahora o nunca plantear que este es un tema reala, en realidad de seguridad pública y de seguridad y que debemos dejar de, de, de embromar y que esto se tome, se tome, realmente se tomen medidas, porque también es un tema de salud, eh, la cantidad de vidas de argentinos que se pierden por el tema de los siniestros. ¿no? Dejando esto de lado, y nuestra intención es de que realmente los actores del gobierno y todo lo demás de una buena vez tomen este tema como un tema de seguridad y de salud pública pública y no lo dejen al, al accionar de los municipios y de lo demás, sino que se tomen decisiones así, en de ese carácter, ahí vamos a apuntar. Porque ahora vamos a tener algo que nunca pudimos tener, las estadísticas. Las estadísticas que van a decir, miren cuando se controlaba, miren cuando esto no sucedía, la cantidad de vidas que no se perdieron en estos 50 días. ¿No? Sí, sí. Eso va a ser un argumento muy importante. Y con respecto al otro que estás hablando, nosotros hablamos y tenemos la posibilidad en la ciudad de Santa Rosa, es la única hasta ahora, según nos, nos ha comentado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es en el único lugar donde hay un registro de cadetes que nos está permitiendo hacer de que, bueno, de que si Dios quiere y gracias a todo lo que hemos laburado y has laburado en la agencia, el sábado se va a comenzar con un curso de digamos, vía online, eh, para formar a estos cadetes vamos a arrancar con los chicos de la COPECAP, primero, este, porque, bueno, sabemos, y ustedes saben, y ya es público, que hay cerca de 600 cadetes anotados en este registro, y, bueno, hay que formarlos a los chicos, ¿no? Hay que formarlos, hay que, que, que darle herramientas, este, porque muchos de ellos hay gente que ha perdido sus laburos habituales y está tomando el tema de la cadetería como una forma de de la voz de, de ingreso, ¿no? Así que van a estar empezando prontamente un curso a través de las redes o sea, de manera virtual. ¿Cuándo nos, re, nos reiterás, Silvia? Mira, es el sábado. El sábado se va a comenzar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En esta nueva gestión creó una dirección nueva. Esta es nueva. No estaba antes. Que se llama Dirección de Motos. Está a cargo de Yuyo Rubino. Es un, un hombre que Grande, que amante de las motos, ha sido capacitador de cantidad de, de, de cadetes en, en Buenos Aires. Este y bueno es miembro director ejecutivo de la agencia y es el que va a dar el, este, el puntazo, digamos, inicial, porque bueno eh, hay un en equipo muy caro que se ve que tenía la agencia que no lo estaban utilizando, que sirve para comunicarte con muchos usuarios y sin, y sin límite de tiempo. Se va a poner en vigencia, ya lo empezaron a practicar la semana pasada y funciona muy bien. Y bueno, vamos a alargar este sábado a, a, la, a la tardecita con los chicos de la COPECAD y con varios integrantes de, de la dirección de tránsito. Este, estas capacitaciones online que se van a dar son inéditas, ojalá que salga todo bien y la intención es bueno, transmitir esto a, a, a todos los cadetes que estén acá en la ciudad de Santa Rosa y después al resto del país, ¿no? Claro, claro. Definitivamente una experiencia eh, piloto, se podría decir. Exacto. Pero este, con las mejores herramientas, por lo que nos contás, Silvia, entonces. Sí, sí, sí. Tienen un sistema operativo que, bueno, ¿qué es lo que hace? Es un sistema de alta calidad que vos este, podés hasta de un celular comunicarte, no se, va, no se te corta, no bueno, eh, por suerte ese equipamiento este, la agencia lo tiene. Y te permite que cualquier persona, o sea, cualquier persona, por ahí los cadetes no todos tienen computadoras o cosas, este, se puedan, a través de su celular, se puedan este, eh, unir a esta capacitación, hablar. Eh, también se va a filmar, porque esta capacitación, como va a ser como una especie de prueba piloto, se quiere también filmar para que después estén las redes de YouTube o donde sea, para que este, se pueda ver lo que se hizo acá en Santa Rosa. Y, y bueno, y por supuesto replicarlo en el resto del país, si esto sale bien, ¿no? Va a estar buenísimo y seguramente le vamos a estar buscando la lengua al amigo, al, al amigo Mono Bustos, ¿no? Que está ahí ah, sí, sí. Este, siempre en, en el, el corazón y en el sentimiento, pero también en la, en la estrategia de COPECAD para, para laburar como corresponde en la medida de lo posible con todos sus compañeros. Silvia, la verdad es que es un gusto entender que la Fundación sigue laburando, sigue pensando todos los días, a pesar de por estos días, por este tiempo tan loco, estar un poco fuera de circulación, como le tocó a la mayoría de la sociedad. Este, ¿Cuánto compromiso, Silvia? De... No, muchas gracias. Esperemos que también este compromiso, ahí estamos hablando con, él, con, con, Gustavo P, con Gustavo Vera, porque también lo que estamos pidiendo, lo que queremos es la posibilidad de alguna capacitación vía online eh, por parte del Ministerio también de Salud, con el tema de los chicos, de cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que limpiar sus motos, sus cajas. Este, eso también es un tema que, que hay que darle hay que darle fuerza, hay que darle también herramientas a los pibes, porque fíjate que ellos también están en la trinchera, ¿no? Claro, claro, y cómo no, y, y bien, este, bien al frente, acercando a la gente la posibilidad de, de guardarse como corresponde, de quedarse en casa y que con un servicio como el que ellos prestan, este, consigan lo que necesitan del exterior. Silvia, una vez más, muchísimas gracias, y bueno, no te borrás de nuestra agenda, así que vamos a seguir en cualquier momento en contacto. Dale, dale, un abrazo enorme, un gusto hablar con ustedes, chicos. Un, un abrazo Luego. para vos, Silvia. Eh, es Silvia González que acaba de...